Hay nombres De los que caen en las costas De los que caen en los montes Del que cayó con el machete En el mismo lugar Que tiempos más atrás Cayeron otros Otros sin nombres Hay ah, recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre. 10 de la mañana, 7 minutos, buenos días, eh, nos toca saludarlos a esta hora y recibiendo a nuestro compañero demógrafo Guillermo Maceo en vivo y en el estudio José Germán Arabujo de la 36, buen día buen Guillermo. Buen día, un gusto estar con ustedes, con la audiencia en forma directa y con muchas cosas para decir en estos momentos de inminencia electoral. ¿Estás eh, siguiendo atentamente la campaña? Para sigo atentamente la manera. campaña y sigo atentamente lo que pasa en la Argentina, uh -huh. que es inevitable viviendo en Colonia. Que también está en campaña, además, y votan campaña, el mismo día. Y votan el mismo día, y entonces uno puede comparar las asimetrías o simetrías de las dos situaciones. A veces con uno corre el riesgo de confundir los territorios, sí. pero es un riesgo que uno corre. Es que algún día ojalá seamos un solo territorio, pero eso es historia para analizar en otro momento. Pero bueno, eh, a esta altura, ya estamos a menos de 20 días, Guillermo, ¿Qué, qué te, ¿por dónde empezamos a analizar la nuestra? Y además está bueno ese ejercicio de comparación de la alguna nuestra, manera con Argentina. Yo creo que la nuestra se puede sintetizar como el fracaso estrepitoso del frente amplio que no ha sido capaz de generar un proyecto concreto para el futuro de este país llamado Uruguay Ese es un, una falla brutal imperdonable no el Frente Amplio no tiene proyectos y en segundo lugar el Frente Amplio ha esterilizado la conciencia política de los ciudadanos porque no tiene un discurso político con propuesta de futuro no tiene un proyecto de país los vallistas que gobernaron hasta Luis Valle, por ejemplo, tenían un proyecto de país. Lo llevaron adelante, bien o mal, y lo dejaron y lo ejecutaron. ¿Cuál es el proyecto de país del frente? Perpetuarse en el poder y repartirse la torta. ¿Por qué no lo tiene? ¿No supo cómo hacerlo? ¿No quiso? ¿No lo dejaron? ¿No tiene capacidad? No tiene capacidad, no tiene principios es una asociación, yo lo dije cuando se constituyó el frente es una asociación accidental de ideologías contrapuestas que se sospechan los unos de los otros pero se juntan por conveniencia sino cómo explicar que haya habido una alianza entre el partido comunista y la democracia cristiana el gran estafador ideológico del frente es Danilo Astori que siendo un demócrata cristiano a la chilena en la democracia cristiana chilena fue la gran conspiradora contra Allende y entonces este sinvergüenza de representante directo del fondo creó un partido de fantasía Asamblea Uruguay que no quiere decir nada entonces hay desde el arranque del frente una estafa ideológica porque es una mezcla, una ensalada de cosas dulces con ácidas que es indigesta sin una definición ideológica que se llamó, entre paréntesis, progresismo. Y el progresismo es una cosa híbrida que no tiene límites, que es como una masa gelatinosa que se resbala de las manos. Y lo que ha hecho el, el gobierno, los gobiernos, es una gestión progresista ¿Cómo está el Uruguay hoy? Carísimo, desocupada, paralizado en Colonia, que es el departamento más próspero del Uruguay, genuino, hace dos años, dos años completos, que no hay una sola obra en construcción. Y las obras que están terminadas hace dos años están vacías. El Uruguay vive un estado de paralización en el proceso de desarrollo histórico y un proceso de mutilación ideológica. Pero se podría decir que ese proyecto inicial que unía algo tan variado en el Frente Amplio funcionó eh, más bien durante la etapa en que el Frente era oposición y los unía la crítica a los gobiernos tradicionales, claro. pero una vez en el gobierno eso quedó expuesto puede decir exacto fue por eso una coalición accidental que mm. se oponía a una gestión pero cómo uno puede puede concebir que el Partido Demócrata Cristiano Lea hacia conciliara con el socialismo y con el comunismo que eran enemigos viscerales de toda la vida entonces hubo un pacto de conveniencia al frente es un pacto de conveniencia que degeneró cada vez más a medida que adquirió poder. Y entonces hoy la gran corrupción, las grandes coimas, los sobreprecios en toda la actividad estatal están a la orden del día. Pero Astori es, vos lo marcás como un responsable sobresaliente de, de, de la cúpula del Frente Amplio o hay sí. otros con su no. mismo nivel de importancia, de responsabilidad. Lo que pasa es que Astori... Hay que acordarse que en la primera elección del Frente uh -huh. viajó expresamente, todavía recuerdo la documental, y Astori y con su esposa subiendo al avión que fueron a Washington a dar garantías de que el plan que se iba a aplicar eran las pautas que había marcado el Fondo Monetario Internacional y desde entonces y durante 15 años nunca ha visto en la historia. El ministro de Economía ha sido el mandadero del fondo. Por eso no hay problemas. Porque, ¿qué hará? Equilibrio fiscal, inflación controlada, no déficit fiscal, toda una cantidad de condiciones que puso el frente que hicieron una economía sumamente rígida, estéril, poco productiva, poco expansiva y con un gasto fiscal controlado. Por eso... ¿Cuál era la, la variable de ajuste? Precios. Y los precios de este país han subido astronómicamente en alimentación, en medicamentos. Yo voy seguido a Brasil y no se, dan, no se imagina los uruguayos la cantidad de uruguayos que van a buscar medicamentos a Brasil cruzando la frontera donde cualquier medicamento cuesta la tercera parte de lo que cuesta en Uruguay. Entonces, el, el Uruguay se convirtió primero el frente lo, lo, lo castró ideológicamente si uno pregunta hoy cuál es la ideología del frente no hay un texto ideológico del frente está castrado ideológicamente es funcional al fondo monetario internacional la, la razón de ser es el equilibrio y el equilibrio es una estrategia de paralizante, el campo está paralizado, el stock ganadero disminuye, la producción es muy baja, lo único que operan son los servicios. Montevideo está a miles de kilómetros del Uruguay, un hecho, un hecho simplemente que uno lo lee con perspectiva histórica, los candidatos al Frente Amplio a la Presidencia de la República son intendentes exitosos de Montevideo. Vázquez es un caso, el que viene ahora es otro. ¿Qué quiere decir? El Frente gobierna para Montevideo, porque los intendentes de Montevideo no tienen la más remota visión, ni conocimiento, ni vivencia de la realidad uruguaya están metidos en una pequeña ciudad llamada Montevideo eh, capital del Uruguay eh, Guillermo, hacemos un pequeño paréntesis que tenemos que hacer hasta ahora 10 y 16, recién comenzamos a conversar con Guillermo Mació ustedes nos escriben pueden participar también de este intercambio eh, vía whatsapp por el 099 326 381 eh, por el 2900 también escriben la 36 un espacio Y el mensaje que quieran enviarnos, el correo electrónico prensa36.gmail.com. Está Laura recibiendo las llamadas por el 2903-0302-2903-0304. Están llegando mensajes de los oyentes. Hola gente, dice uno. Aquí en Colonia, esperando al demógrafo. Saludos. Tremenda la repercusión de la denuncia del demógrafo en Radio Carmelo. Bueno, ahora después nos va a tener que contar sobre bueno. el asunto. Y después nos mandan, dice, no sé quién es, no tenemos el nombre, dice, muro de colegio en Bolivia pintado por los escolares, y nos manda la foto de ese muro donde está pintado el Che, eh, un precioso muro sin duda, en esto que los oyentes están eh, participando también en este homenaje al Che. Eh, nelson de lagomar aclara que lo que quiso pasar fue una frase que está en varios lugares de Cuba que dice los jóvenes son la esperanza y el sostén de la patria eh, un, una no sé un señalamiento de cuál es el momento en el que estamos estás haciendo sí. eh, sin duda que necesariamente pasa por la fuerza de gobierno ¿no? y voy a ir más lejos yo creo que el fracaso, primero, hay que reconocer que el Frente Amplio es un estrepitoso fracaso histórico en la vida política del Uruguay. Fracasaron, hicieron una cosa, crearon algo, hicieron lo contrario. Mm. Lo que combatía lo aplicaron fielmente. Y el propio Frente Dentro fue degenerando. Perdió su una condición de ser y hoy es una repartija de cargos. La estrategia electoral es que el que es intendente después se aspira a presidente con ignorancia absoluta de lo que ocurre en el Uruguay. Ahí tenemos a este payaso de Martínez vendiendo su campaña electoral de una manera infantil. Es una persona que tiene un pensamiento político infantil, subdesarrollado. ¿Y cree que con eso va a convencer a la gente? Pobre de nosotros. El fracaso estrepitoso del Frente Amplio ha sido no tener, no lo tiene, no lo tuvo, un proyecto concreto para el futuro cercano del Uruguay. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál fue el proyecto? Como hicieron, el vallismo en su época de primera y segunda generación hasta la época de Luis Valle. Había un proyecto concreto, Gustavo no gustaba. A unos le servía, a otros no tanto. Pero se creó una claro. estructura política funcional. Se pensaba había ideas claras sobre lo que podía hacer. Este gobierno es un, un gobierno que carece de sentido político de futuro y además carece de escrúpulos, escrúpulos políticos. Bueno, Voy a, voy a decir un ejemplo que me lo he guardado mordiéndome los labios, el primero de marzo de este año cuando el presidente de la república habló de la mortalidad infantil en el Uruguay, dijo que era la más baja de América y él desembosadamente usó las cifras de Cuba atribuyéndosela a Uruguay. Seguramente fue que a él le escribieron el discurso, pero mintió al pueblo diciéndole que teníamos la mortalidad infantil más baja del Uruguay. Las cifras que dio entonces, y lo puedo probar en cualquier tribunal, fueron las de Cuba, mintiendo, mintiendo. Entonces, cuando se miente de esa manera desembosada por ignorancia o con intención, estamos llegando a muy bajos en el plano de la ética política. Y este gobierno no tiene ética política. El asunto es aguantar ese en los cargos. El invento de las alcaldías en las ciudades uh -huh. no es acaso una burocracia para tener más empleados públicos. ¿Qué tiene que ver los alcaldes con una en en departamento como Montevideo que tiene una intendencia municipal? Es superponer cargos para colocar amigos es una falsa idea que, que se trabaja sobre la gente de que es descentralización y que mentira. se le da autonomía no mentira ¿No? mentira porque el otro sigue estando tal cual es decir, los mismos ediles los mismos uh. directores entonces hay toda una perversidad corrupta para engrosar las filas de la burocracia departamental básicamente pero además al frente amplio el Uruguay como entidad política le importa un bredo, las fronteras están perforadas por todos lados, la usurpación de la franja de dominio público de la costa en el río de la Plata en el departamento de Colonia están cercadas con alambrados de terratenientes argentinos donde la población uruguaya no puede acceder a ello. La Prefectura Nacional Naval no tiene recursos, la policía no actúa y es tierra de nadie. Sí. Yo lo he recorrido personalmente al territorio y lo puede, y puedo dar fe de sí. ello. Ahora, eh, me interesa destacar, vos mencionabas la falta de un proyecto eh, del no Frente Amplio, ¿no? que no es menor, es un tema central. ¿Cómo se, se construye un proyecto eh, creíble, sólido, desde una fuerza izquierda? ¿Cómo debería construirse, Guillermo? Sí. Tomar los problemas básicos del Uruguay. Educación, salud, jubilaciones, ingresos, vivienda. ¿Cuántos planes de vivienda ha ejecutado el Frente en todos estos años de gobierno? ¿Cuántos miles de viviendas ha construido? Nada. Unas pequeñas bagatelas Una burocracia repetitiva. Eh, lenguaraz, pero que no actúa. ¿Cuánto se ha hecho en la protección del medio ambiente, de las aguas dulces, de los ríos del Uruguay? Nada. ¿Cuánto ha hecho contra la contaminación con agrotóxicos de los campos? Nada. Nada. Ausente total. Tiene institución eh, Pero el ejemplo más más patético es el Instituto Nacional de Colonización que lo gobierna una torrante de, del Grupo de Mujica, que está al lado de la escollera Zarandí, Cuando las colonias están en Artigas, un instituto de colonización en serio debería estar en las colonias, y todo es así. Un, un negocio de ambulancias terrestres en todo el Uruguay, que gasta millonadas de pesos con millonadas de ganancia en traslado de hospitales. Cuando tenemos una fuerza aérea sin helicópteros, que podía funcionar perfectamente haciendo traslados en helicópteros a muy bajo costo, con una base de operaciones en el centro del país, como es la base aérea de Santa Verdarrina en el, en el departamento de Durano. Hay tres directores de hospitales que conozco, de Montevideo, del de Clínicas, del Pereira Rosel, del, del Pasteur, que tienen un proyecto ...de emergencia sanitaria... ...para que ningún enfermo accidentado... ...pueda estar en viaje... ...más de una hora... ...¿saben cuánto están normalmente... ...los que vienen de Tacuarembó para arriba? No. Siete horas... ...se mueren en las ambulancias... ...porque no hay tiempo para atenderlos... Sí. ...entonces... ...hay cosas básicas... ...de la convivencia uruguaya... ...que ni siquiera han sido resueltas... ...porque la burocracia... ...del Frente se mira el ombligo y se llena los bolsillos. Esa es la triste realidad. Y además, como toda burocracia incompetente, degenera, degenera hacia el camino de la corrupción. Estuvo Daniel Martínez en estas últimas horas en Paraguay, en sí. Asunción. El diario Última Hora lo entrevistó. Preguntaron sobre la campaña electoral, cómo estaba el Uruguay, por qué la derecha había tenido un resurgir tan importante y el Frente Amplio se estancaba, que él dice que no que el Frente Amplio... Dice que los partidos tradicionales no crecen, que lo que crecen son los indecisos. Pero eh, dice también que está confiado de que al final, llegado el momento, la gente va a optar pensando con objetividad y con la realidad. Porque se puede decir que está todo mal, pero la gente sabe que no está todo mal. Llegan las vacaciones y no hay nadie en Montevideo. Todo el mundo está de vacaciones en Miami, en Argentina... Hay problemas y nos preocupa y nos duele el 8,6% de pobreza. Pero tengo la confianza de que ha habido un gobierno con sinceridad humana que ha transformado Uruguay. Hace 15 años no éramos esto. La región está cayéndose a pedazos, pero nosotros tranquilos. ¿Vos tranquilo? Mm. Y ahora después de la pausa... No se puede decir malas palabras. Después de la pausa opinás. No tengo nombre ni edad. Buen viento, ¿qué pasa? Viento de libertad. Ay, qué camino. Cuatro muerdes mi destino. Ay. Desde Colonia dicen la denuncia de los camiones no amigables y sola. Después Así. de Martínez tenemos a Benech encarnizado con claro. un solo Uruguay. Repite como loro lo que le mandan decir que el campo va viento en popa, monotemático con eso, dice Analea. A lo dicho por Guillermo no le cambio ni una coma, imperdonable lo del Frente Amplio, a la basura a los traidores, dice Mario Briatore. Que no le cambia una coma, ¿eh? Gracias. Buen día, los escucho siempre. Yo fui votant, fui un votante del Frente Amplio, pero sinceramente no pienso votar los más pues traicionaron las raíces del Frente Amplio. Martínez es un demagogo, lo es la gran mayoría del Frente Amplio. Un gobierno entreguista, es lamentable, son peores que los otros. Un abrazo desde Artigas, dice Pancho Díaz. Y nos quedó sin leer un mensaje que manda Adrián de la Curva, que dice el Frente Amplio no fue creado solo para asistencialismo social, y para que unos cuantos dirigentes se den vida de ricos, sino para cambiarle la vida a los uruguayos, hacer del país y su gente algo productivo. Bueno, como dijo Citar Rosa, crece desde el pie la unidad popular, tendremos que tener cuidado de no caer en la misma. Abrazo al demógrafo Mació. Gracias. Gerardo Gordano y Alicia dicen un muy fraternal y agradecido saludo a nuestro venerable sabio y compañero Guillermo, y la arena que robaban de las playas de San José y Colonia, al parecer era por Racing en Argentina. Bueno, los temas de sí. Miami con el otro, y hasta esto... Sí, yo quiero hablar sobre la candidatura de este nuevo ex intendente. Ahí se estableció una especie de, de cadena de poder perversa, porque el Frente tiene intendentes y por la gestión, del mm. empezando por el propio Vázquez, sí. tiene una gestión exitosa de intendente en Montevideo, y ya eso le confiere méritos para ser presidente de la República. Ya se está hablando eh, de Yamandú Orsi, de Canarrones claro, para, para decir, la próxima. Quiere decir que la confusión historia sigue, si administro bien a Montevideo, mm. puedo administrar al Uruguay es un agravio a los uruguayos que no viven en Montevideo y es un agravio a los, a los uruguayos que viven en Montevideo porque qué méritos especiales le confiere ocupar el cargo de intendente alguien puede ser un buen Charo. o mal intendente el mejor intendente que tuvo Montevideo fue Germán Barbato que llenó al, al, a Montevideo de centros culturales de actividad que todavía están funcionando Nunca se le ocurrió ser candidato a presidente. Mm. Entonces, eh, es además un menosprecio subconsciente. Claro. Ah, que si soy intendente del centro urbano principal del Uruguay, puedo ser presidente de la República. Falso totalmente. Puede ser un buen intendente y un pésimo presidente, sí, como fue Tabaré Vázquez. El, yo no recuerdo la gestión de Vázquez como intendente, pero no recuerdo tampoco ni obra ninguna obra descomunal como intendente en la época que él estuvo al frente de la intendencia. Entonces, hay trampas electorales muy perversas. Por eso se han perdido para mí 20 años de avance y desarrollo de la sociedad uruguay que hoy eh, que hoy se se ve como una sociedad desintegrada, no he visto una experiencia histórica en los años que llevo donde la desintegración de la sociedad uruguaya sea tan intensa ¿por qué? porque el frente no tuvo una capacidad integradora, unificadora sino una capacidad sectaria porque son sectarios dentro de sí mismo pero además son corruptos yo nunca vi nunca vi, pero lo viví estando en Maldonado, que estaba una, había un almuerzo de diles en una mesa, seis ediles, y yo estaba con mi compañera sentado en otra mesa, y cuando trajo la cuenta, le ponen la cuenta, y una edil le dice, ponle un uno adelante a la factura. <risa> y, así yo, más, ¿no? y, yo, y yo le pregunté al mozo, ¿y quiénes son? Son ediles del frente, me dice, y lo hacen siempre. Entonces, esas actitudes que se viven, no te las cuenta nadie, las tenés a la vista, te habla de un perfil ético que no se corresponde con lo que uno espera de gobernantes. ¿Cuál es el Yo pregunto, básicamente, ¿cuál es el proyecto de país que ha tenido el frente para el Uruguay de los próximos 30 años? No lo tiene. Entonces va por ahí, enajenando el patrimonio, creando más papeleras, hipotecando el territorio nacional trayendo camiones que no pueden circular, servil a las a la plantas de celulosa y, y, o y sea, es, es funcional a un proyecto que diseñan otros exactamente, que diseñan otros y que además, si hay conflictos con el diseño de otros no se dirime en la justicia uruguaya sino en tribunales internacionales porque también Hubo una enajenación de soberanía en el campo de la jurisdicción territorial. Entonces, ese es cómo va a pasar a la historia al frente. ¿Cómo pasa? ¿Qué deja? ¿Qué mejoras sustanciales? ¿Qué transformaciones esenciales? ¿Cuántos millones de viviendas fueron construidos? ¿Cuántas mejoras? No de privatización, se va a privatizar ...otra parte del puerto de Montevideo... ...ahora próximamente... Sí. ...no tenemos línea aérea de bandera... ...hemos perdido capital nacional... ...en forma sistemática... ...y además... ...persiste un sistema... ...que es esencialmente corrupto... ...que son las directorios... ...de las empresas del Estado... ...de tipo político... ...¿cómo puede ser que el Banco de la República... ...el Banco Hipotecario... ...el Banco de Seguro la UTE, la ANCAP sí. tengan directorios políticos tres de la mayoría y dos de la minoría cuando en cualquier lugar de un país serio no del primer mundo necesariamente en los directorios son un gerente técnico un gerente administrativo no hay directorios y hay una superintendencia de bancos una superintendencia de empresas que son los fiscales de la gestión de los gerentes ¿cuánta plata se ahorra? Lo mismo con la dimensión del Palacio y del Poder Legislativo. ¿Por qué 99 diputados y 30 senadores? Hoy la tendencia en el mundo es a que los senados desaparezcan y se reúnan las asambleas, se reduzcan las asambleas legislativas. Costa Rica no tiene senado, tiene una asamblea legislativa de 55 millones, de 55 miembros y apenas tiene tiene 3 y medio millones de habitantes, un país que es mucho más pequeño que el Uruguay, mucho más dinámico. Entonces, hay una hay una un anquilosamiento, un dejarse estar en el manejo de las entidades burocráticas. Ninguna reforma sustancial del poder político gestionando las instituciones de gobierno ha sido producida por todos sí. estos años de gobierno del Frente. Bueno, manda abrazos para Guillermo y para todos ustedes, claro, los estamos escuchando. Lorena Casco, ah, están sí. escuchando y manda este este abrazo. Y hay también eh, otros mensajes eh, que por aquí están. Buen día, un abrazo a todos. Un saludo a Mació. Martínez no fue el intendente con éxito. Si siempre se jactó de socialista no hubiese dejado y perdido tanto puesto de trabajo en el transporte colectivo de Montevideo. Impulsar el transporte colectivo para cuidar el medio ambiente. Saludos a todos, dice el PICA, que seguramente va trabajando, ¿no? Sí. Ese chofer que va trabajando. Buen día. Esta mañana están pasando un aviso de un homenaje a Delia Villalba, el 12 de octubre, pero no dice lugar ni hora. Como nombran personas de Gualeguaychú, imagino que es por allá. ¿Qué? Gracias por completarlo, dice uh -huh. Corina. Es un homenaje que se va a hacer en la en radio. En la radio, es un programa sábado, especial. programa especial en la radio de homenaje a Delia Villalba. Hay un audio. No, buen día la radio imprescindible. Estamos acá en Plaza Cuba. Recién llegadito, con poco material. Estamos por el Partido Humanista y por toda la Unidad Popular... Quien quiera arrimar listas, hoy voy a estar hasta las 12. Este, el panorama está muy tranquilo, la cosa. Hay un agente de la lista 71, el Partido Nacional, y el de Michelini en la terminal de Plaza Cuba. En forma circunstancial lo más seguro que empecemos al firme a partir del jueves en adelante. Este, y hoy estaremos ahí presente en el acto al Che en Plaza Libertad. Abrazo a los compañeros y si quieren arrimar listas estoy hasta las 12. Vuelvo a comunicarme cuando vuelva a estar presente acá en Plaza Cuba con la unidad popular arriba. Muy bien, bien. Víctor, ¿eh? Con canto de pájaros sí. y todo, sí, de fondo. Sí, en, la, en ¿eh? plena calle. Muy eh. bien, esa es la tarea que hay que hacer ahora, estar en la calle con las listas. Y, y viene el aviso, traigan listas, claro. él está ahí. le sí, tienen sí, que sí, llevar sí, listas sí. para que él pueda repartir de todos los sectores. Y nos preguntan por la denuncia que hizo, que están diciendo que hizo Mació en Carmelo. que Ahora a la vuelta, la a la vuelta a la pausa lo hablamos, ¿Cómo? venimos con el último bloque. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. Último bloque que tenemos a la mañana de la 36 con el demógrafo Guillermo Maceo, que además transcurre en horas muy especiales y bueno, no por el tiempo no lo vamos a no vamos a torcer el diálogo en torno a esos temas, pero en horas de un aniversario del Che que esta noche homenajean los jóvenes claro. Guillermo en horas donde se conoció la identidad de los restos de un detenido desaparecido Como Eduardo Blair Digo, porque todo esto está vinculado Al, al proyecto, a lo que vos venías claro. hablando No eh, no no es muy difícil es que, Y es necesario vincular Claro, es que el otro, la otra ausencia Del Frente mm. Fue que no hizo una reconciliación Con la historia mm. Es como si el Frente Viviera en un presente perpetuo Y lo que pasó atrás Olvidado ...que es la peor forma de complicidad... ...no tocarlo, dejarlo que se olvide... ...al frente... ...la historia del Uruguay... ...la historia de Artiga... ...le molesta... ...porque el frente no es artiguista... ...porque el frente no es patriota... ...porque el frente no es oriental... Sí. ...es urbano, esencialmente urbano... Y, ...y todavía con una fuerte... ...vertiente masónica ...entonces, si ustedes se fijan... ...la trayectoria del frente la importancia a los hechos históricos, a los acontecimientos. El presidente de la República no va a la declaratoria de la independencia en Florida. Sí. ¿Por qué? Porque esa cosa es incómoda. En vez de volver a la historia, rescatarla, jerarquizar la batalla, la batalla de las piedras es la primera gran derrota que reciben los malditos españoles colonizadores en América Latina, el 1811, y a partir de esa de esa batalla se suceden 12 batallas con la cual termina en 1824 la dominación española pero al frente eso no le interesa porque el frente al frente le repugna los valores históricos yo creo que le repugna artigas le repugna la valleja entonces le repugna la matanza de indígenas y son cosas que para afuera ¿Por qué? Porque tiene una estirpe intelectual, urbana, histórica, no patriota, no patriota, que es consecuente con un esquema de pensamiento que tiene sus su características propias, que se refleja en lo que es. Nosotros no, en, el, en el Uruguay del, del Frente no se canta el himno nacional en Fiesta Patria, no hay cadenas patrióticas hay cadenas cuando va a hablar el presidente nada más hay como una especie de licuar licuar diluir, diluir el valor histórico que es tan importante para el desarrollo de la identidad oriental sí. la palabra oriental en el Azui donde está el monumento más importante de Artigas contra la voluntad de Sereñi Sereñi fue cremado y sus cenizas fueron arrojadas al río Uruguay, al pie del monumento Artigas en el Ayuí, en el más absoluto silencio, pues los alcahuetes del frente fueron y colocaron una placa al lado del monumento a Artigas, diciendo que de ese punto fueron arrojadas las cenizas del general Líbez Sereñi al río Uruguay, cuando lo que había que hacer era respetar el silencio de la muerte del general Sereñi como él lo quería. Entonces, son groserías, que ofensas a la historia, ofensas a la identidad de las personas, de los líderes, que son que demuestran qué grueso, qué rústico son con el sistema de valores que tienen las personas. Bueno, Indigna. Si lo pusiéramos a hablar de cómo están eh, ejerciendo eso en, en la campaña electoral y en torno a la construcción de candidatos, bueno, daría para mucho. Pero en estos minutos finales, eh, un oyente mencionaba a Ángeles Eh, que, haberte escuchado eh, denuncias muy importantes que, que de algo de eso ya has hablado aquí en la radio en Radio Carmelo en este caso sí. ¿no? el problema en Carmelo es que hay una influencia argentina muy fuerte desde hace muchos años uh -huh. y ahí hay un puerto privado de un manácte multimillonario que en ese puerto se hace todo tipo de operaciones atracan barcos de lujo Se llama Pacha Cantón, el hombre. No sé. Tiene un balneario propio, el balneario Zagarzazú, con portera vigilada, no se puede entrar cualquiera. En en aguas territoriales uruguayas, pero entran por el río... Tiene una playa privada. Tiene un balneario privado, ¿Seguro? con portones, con guardias de vigilancia. Y ahí entran los magnates argentinos, anclan sus barcos y todo el movimiento de plata clandestina, non santa, de droga, non santa. Tiene pista de aterrizaje para helicópteros. Nosotros hicimos la Sociedad Ecológica San Gabriel de Colonia, de la que formo parte, hicimos una dura pelea, pero no hay quien le meta el diente. No hay quien le meta el diente. Hay un poder supremo. El hombre es coleccionista de vinos de alta gama. Sí. Tiene tiene un puerto que privado, pero no un puertito un puerto en el que caben 20 a 25 enmarcaciones de alto porte de turistas de gran lujo de yate de gran lujo y yo y denunciamos eso porque tomó estado público porque por ahí parece que pasaban los grandes lavadores de dinero de narcotráfico que por ahí se entraba el dinero el personaje es tan importante que la televisión brasileña de Río Grande do Sul le hizo una entrevista de una hora a este personaje hablando de sus bienes y su fortuna y eso lo dijimos nosotros y bueno ahí está si van por Carmelo pasan la ciudad de Carmelo y a la salida de Carmelo dice balneario zagarzazú con portones con porteros por supuesto ...qué precedente ¿eh? eso está en la costa uruguaya pero no es el único caso claro. de usurpación de costa Hay montones de argentinos que alambraron las entradas de sus campos y las playas se convirtieron en playas privadas sin presencia del poder marítimo, policial, claro. militar, que defienda la, la soberanía. Porque deben saber los oyentes que los 300 metros de la costa para adentro se llama franja de dominio público, que no se puede ser usurpada por nadie y en la cual todo uruguayo tiene libre acceso de circulación. La franja de dominio público en la costa del río de la Plata, en el departamento de Colonia, está violada en por lo menos 15 kilómetros. Bueno, también se denuncia en Punta del Este, que sobre todo en temporada también... me imagino, los hoteles eh, se apropian de las playas, instalan las las sillas para sus sus huéspedes y ahí no podés estar tampoco pero bueno, bueno esta es otra pero otra es más grave exactamente, porque es una dimensión bastante lejana. En la intendencia de Montevideo Vázquez puso a muchos que están enquistados en el gobierno, Rossi, Fernández Galeano, Bergamino, Liberóf, aunque tuvo que echarlo, y tantos más en su intendencia cerraron Cochsur y le dieron las líneas a Cucha. Mació, cerró la empresa Cachola. Sí, Dice, ahora cerró. Carmelo se una Argentina por los privados. Bueno, también sí, Cachola sí, lo sí. era. Cachola pero, lo era, sí, pero era pero, todo un sí, símbolo. Todo un símbolo, La la de Cachola que iba al Buenos disco. días al compañero del colectivo, concuerdo absolutamente con Mació. ¿Cómo puede ser presidente un sujeto que para ser creíble tiene que bailar cumbia en sus arengas? y Jorge Palma manda los siguientes un compañero la 36 ahora escuchando la 36 eh, mirá gracias a Guillermo Mació acá la prensa por suerte de acá del departamento de Colonia que después que yo difundí ¿viste, el audio que estuvo Guillermo con, que nos contó que nos enteramos del tema de, de lo que había hecho la reunión esa de, de con la gente de UPM de acá de Monte de Plata de Conchilla que iban a a comer que tuvo una, una reunión con Tabaré Vázquez y ahí nos enteramos que que no fue una reunión de esas que nos no, no contó Macío que era para traer esos terribles reuniones que, que la prensa quedó asombrada la prensa de acá de Carmelo que tomé y bueno y después hasta los mismos candidatos de otros partidos también están asombrados que tampoco sabían supuestamente viste que venía toda esa, esa infraestructura a, a romper ruta y y, y, y, y y todo lo que lo que conlleva o sea que acá tenemos que dar una gracia muy grande a Guillermo de, haber, de, de habernos enterado de del de, de, de, de, del del contrato que firmaron con estos, estos de agentes de Mote de Plata que, que va a ser una destrucción como lo está haciendo a nivel departamental el tema también con el monocultivo que están haciendo de intensivo en todo el departamento de Colonia bueno, la verdad que muy productiva tu presencia sí, será importante la tarea oh, que Guillermo está sí, haciendo será muy allá. importante y además siempre quedamos con mil temas y además parece sí. que saben y nos tiran nos sí. están tirando acá Eh, invitación es a la tercera conferencia hemisférica sobre turismo, puertos interiores e hidrovía, mm. servicios a buques y control de la navegación invita a la Administración Nacional de Puertos y la CIP OEA que organizan e invitan a esta conferencia conectividad sostenible para una región más competitiva, en el Hilton Garden Inn, aquí en Montevideo claro Así que sí tendremos para seguir hablando. Sí, tenemos, tenemos. Bueno, bueno, yo le agradezco a la audiencia su enriquecedora participación. Sin ella no tendría sentido mis palabras. Y a ustedes agradecerle como siempre y estoy a la orden como siempre. Gracias, Maciú.